Like a rain cloud, she's got the look. I h a v e n laid a b o m b cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a c o l o r a loving is a wild dog. She's got, the look. She's, got the look. she's got the look, she's got the look, she's got the look, she's got the look. What in the world can make a browner girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you.

Look! Fire in the eyes, naked to the throne as a lover's disguise. Banging on the h eardrum, shaking like a mad bull. She's got the loot. Swaying t h r o u g h the r a n d moving like a hammer, she's a miracle man. Loving i s the ocean, kissing i s the wet sand.

con el que fue su primer pelotazo con el tema con el que nos conocimos t h e l o o k y este además ester ronald con con de rage bueno vamos a felicitar los cumpleaños de nuestros artistas favoritos Ricky García I'm

Cumple 78 años, Steve Miller. guitarrista, cantante y compositor, y a m á s fundador de la Steve Miller Band, con clásicos como los números uno en Estados Unidos, The Joker, que es la que suena, Fly Like an Eagle o Abracadabra. Felicidades, Steve. Pero hoy también cumple años 69.

Harold Falter Mayer, nacido en Múnich, Alemania, es uno de los teclistas más importantes, sobre todo de los 80. Él fue el que compuso el tema principal de la banda sonora de Super Detective en Hollywood, que fue el número uno en Estados Unidos, y además el tema de Top Gun, entre otros. Sí, este fue su gran éxito de los 80. Lo que suena se llama Axel f o l e y

If taste. If want it t a n t NJ, b i t c h y e a h yeah. it.、Yeah.

イエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエ

Bueno, pues que nos comentes. ¿Cuál ha sido el embolado tipo James Bond en el que te has visto sumergido, metido de repente? Pero que sea divertido, ¿eh? A ver qué nos cuenta Espedes de Viso de la Alcor en Sevilla. Hola, familia Kiss. Hola.

Yo le he volado más loco y vergonzoso que he pasado.、Sí. Como buena sevillana, me he visto todos los años que se ha podido de flamenca. Y en algunas ocasiones、sí. te tienes que desnudar completamente en el sí. servicio. Sí. Fui a hacer pis con una amiga, se supone.、Sí. Y cuando abrí la puerta, mi amiga tenía el traje flamenca, pues no había ni amiga. Y estaba desnuda. En la caseta abarrotada de gente. Bueno, en fin, por lo menos hice mis necesidades.

Un besito. Con amigas como esta no te hacen falta enemigas, eh, q u r i de a d todas maneras, seguro que no te v e nadie. De noche todos los gatos son pardos y si van cargaditos de finito, además están ciegos. Es Ben desde Castellón. Hola a todos, buenas tardes. Hola, Sven. Pues yo la lié pardísima.

Tendría unos siete años, me subí al dos caballos de mi madre, que estaba aparcado en una rampa en, en un camino en la montaña. ¿Sí? Y no sé si recordáis que los dos caballos tenían un freno de mano así un poco raro, que era una palanca en horizontal. Bueno, pues jugando a conducir, toqué el freno de mano, el coche empezó a deslizarse montaña abajo y por suerte que giró en un bancal, porque si no, me despeñaba por un barranco. Madre mía de la que me libré. Tengo、eh, bajado Iopardas. el

a l e buenas tardes. Querido, ese día volviste a nacer, ¿eh? Porque un dos caballos, correr, corría poco, pero volar, <risa> volaba menos. Todavía nos queda tiempo hasta las 8 de las 7 en Canarias. Quédate conmigo. f l i q u i Ricky García.

Kiss FM.、Sí. Lo mejor de los ochenta. Y los noventa hasta hoy. Ahí vamos.

すぐにすぐにすぐにすぐ a すぐにすぐにすぐ i すぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐ t すぐにすぐにすぐにすぐ m すぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐに o ぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐにすぐに r ぐにすぐにすぐにすぐに r ぐにすぐにすぐにす o にすぐに n ぐにすぐに o ぐに s ぐにすぐにすぐにすぐにすぐ e すぐにすぐにすぐに

結構、結構、結構、結構、結構、結構、結構、

Al Ken Touch Tees Densi Hammer, ¿no? Te estarás preguntando. Y la siguiente pregunta es: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, pues primero fue Rick James con esto que se llama Super Freak. De hecho, tuvieron un litigio que llegó hasta los tribunales y el juez le dio la razón a Rick James que sigue compartiendo derechos de autor del You Can Touch t h i s Sí, señor. Esto se llama Super Freak.

80 a tope aquí en Kiss f m Las 7 y 41, las 6 y 41 en Canarias. Llega el momento de vuestro turno. Play, play, Qué bien lo hemos pasado hoy con el Día Mundial de James Bond, ¿eh? sobre todo con vosotros que nos contáis unas historias. Es tremendo. ¿eh? En juego hoy, dos finalistas para el concurso que estamos haciendo para que te lleves un viaje a Praga para dos personas y un juego de maletas Gabol que también te vamos a regalar. ¿Vale?

Venga, hoy queremos saber en qué embolado te has metido el más divertido, Miguel, desde Barcelona. Buenas tardes, Ricky.、Hola. Soy Miguel de Barcelona. Hola, Miguel. Yo la hice muy grande cuando intenté sacar el coche del garaje sin abrir la puerta, sobre todo porque no tenía todavía ni el carnet de conducir ni la edad para hacer. ¡Wow! <risa>

Hasta luego. A ver, Miguel, a ti te faltó un sentido común, que es como el desodorante. La gente que más lo necesita es la que menos lo usa. <risas> Natalia, desde Barcelona. A ver, lo de envolado divertido es un poco ambiguo. ¿Sí? ¿Por porque、qué? a mí envolado me suena amarronazo. ¿Ah? Pero bueno, como envolado divertido, pues, ¿Sí? a lo mejor os sirve que estuve de fiesta con Kevin c o s t n e r ¿Ah? Pues vale!

Pues、¡Me alegro! Así que no sé si es un embolado, pero divertido sí que lo es, y además me lo pasé muy bien y fue un tío súper majo. Venga, un beso. Hombre, más que embolado, esto es una vacilada en toda regla. De todas formas, tenemos las declaraciones de Kevin Costner en la mañana siguiente de La Juerga contigo. ¡No s i e n t o las piernas! <risa> ¡José desde Zamora! Hola, buenas tardes. Pues un embolado, un poco. ¡Ay, ay, ay!

Eh, con apuros fue、ah, cuando ya, ya, ya. yo era más joven, hicimos、sí. las fiestas en el pueblo, fiestas、sí. de quintos,、sí. íbamos a pegar carteles.、Sí. Entonces fuimos a un pueblo a pegar carteles a los bares、sí. y habían abierto un bar.

Y no sabíamos dónde era, porque era nuevo.、Sí. Entonces nos explicó un señor dónde estaba. Mira, ahí donde hay luces, pues ahí está el bar. Nosotros vimos unas luces encendidas a la puerta de una casa, nos metimos con los carteles de las orquestas ay, ay, ay, y ay, ay, todo, ay. y nos metimos en un velatorio, justo justo en un velatorio. Con todos los carteles íbamos siete, ocho...

Y bueno, no sabíamos ni qué hacer, si dar la vuelta, si no dar la vuelta. Pero es que al dar la vuelta, uno de los que iban conmigo se tropezó y cayó encima del muerto. Pidiendo perdón, no sabíamos ni dónde meternos. Bueno, bueno, bueno, bueno. Fue un e m b o l a d o pero bueno, bueno. Solo faltaba en la fiesta el mago Tamariz haciendo de hombre o r q u e s t a s a n t a r á n ¡Mueve!

Prepárate porque te voy a mandar tres exitazos en línea, como son, por ejemplo, Lady Gaga con su Bad Romance, I Just Called to y I Love o de Stevie Wonder, y suena ya Rihanna con su potentísimo Umbrella. Esto es Play Kiss con Ricky García.

Star, baby, cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there.

Viernes de 5 a 8,、yeah. una menos en Canarias. Ajá, Blakies、oh. con Ricky García. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup.

フリーキース <Ricky>

もう一つは、もう

Nuestra amiga Espe, desde Viso del Alcor en Sevilla. ¡Uey! Y nuestra amiga Eva, que nos sintoniza desde Barcelona. El viernes sabremos quién se va de viaje con quién se fue a Praga. Y nosotros que nos marchamos, queridos, a cargar pilas para estar de nuevo mañana aquí a las 5 o las 4 en Canarias.

Leo Garriga, Víctor Álvarez, Daniel Reloa. ¿Y quién te habló? Mi nombre es Ricky García. Gracias por estar ahí. Te quedas con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. Hasta mañana. Esto es Kiss.